En medio de distintos desalojos y allanamientos a centros culturales en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se realiza hasta este viernes en la capital federal el taller de radialistas comunitarios en gestión integral desarrollado por amarc América Latina, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, con sede acá en la ciudad de Buenos Aires, donde participan 20 radialistas comunitarios de distintas partes del continente. Países tan disímiles como Guatemala, Colombia, Brasil y Chile comparten sus experiencias y también una instancia de formación. Al respecto, Claudia Villamayor, parte del equipo de formación de Amarca América Latina, señaló que esto no solamente es un aspecto motivacional para ella, sino que también un proceso de acompañamiento y aprendizaje con los participantes. El espacio, el espacio de, de ciudad de quienes coordinamos también, porque es escuchar buses nuevas, gente nueva, comunidades nuevas y modo de hacer marcadamente distinto. Como lo señalaba Claudia mayor parte del equipo Formación de América Latina y el Caribe de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en este taller de gestión integral de radialistas comunitarios. Los países participantes son bastante disímiles, algunos en etapa de formación de sus radios y otros ya con un proyecto mucho más avanzado y haciendo uso de las distintas tecnologías. Al respecto, uno de los participantes, Manuel Gil del Salvador, señaló que era una oportunidad de poder aprender y también de poder nutrirse con otras experiencias, que están todas en el sentido de poder buscar un cambio y una transformación de la sociedad a partir de los proyectos radiofónicos. Y es una alegría estar acá en Sudamérica, en Argentina, en esta jornada de intercambio, de formación, en función de tener elementos... las afinidades que tenemos, los conocimientos, el afecto y la experiencia intercambiada nos fortalece nosotros como radio a partir de que estamos en la fase de instalación, estamos a punto de salir al aire antes de que termine este año. Y sin duda eh, esta experiencia es enriquecedora, nos fortalece, nos anima, nos ayuda a, a seguir... Eh, de cambiar el mundo, de construir una forma diferente de, de relacionarse. En total 5 días de formación de 20 participantes de distintas partes del continente en América Latina buscando una instancia de capacitación para replicar estos contenidos y esta experiencia en sus distintas localidades que pertenecen a lugares urbanos y rurales de América Latina. Informó para lo que no se oye Raúl Rodríguez de Buenos Aires, Argentina.